Bueno, Marta, contanos, ¿a qué hacer fuiste? ¿A qué taller estuviste participando? Ah, al de mujeres, eh, eh, arte y cultura. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron los ejes que se debatieron o lo que más te interesó? En realidad, había muchos, ¿no? Porque las mujeres, eh, todas las compañeras propusieron muchos. Y uno en particular fue el de la inclusión de las mujeres dentro del arte y empezaron a... Empezaron a, todas a hablar como esto de la invisibilización de, de las mujeres, ¿no? Como que hay un alto porcentaje de hombres que como que se destacan y hay muy buenas artistas, mujeres, que siempre quedan como a la sombra. Uh -huh. Eso fue lo que surgió así. Bueno, y eso fue como un disparador, bueno, que nos llevó para todos lados, ¿no? Vimos a, al... En, por ahí todavía no lo tenemos terminado a eso pero como <coughs> como que muchas tienen todavía la visión esta de eh, les llevo el arte a los barrios Ajá. como si en el barrio ya no hubiera no lo hubiera no o llevo el arte a las villas como como si alguien tuviera que llevarlos eh, sin reconocer que adentro también hay no adentro de los barrios dentro de las villas digo y bueno eh, también en un momento dado alguien eh, alguien propuso como tema la hegemonía del arte, no, como que hay un arte hegemónico y hay otros uh -huh. artecitos, eh, bueno y todavía eso no lo vimos, pero bueno en general súper súper interesante porque bueno hay gente mujeres de todos lados y hay chicas muy jóvenes y hay mujeres más grandes y hay mujeres medianas, así que sí súper interesante. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Has participado en algún otro encuentro de mujeres? Sí, participé en el en el de en el de Neuquén. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Por ahí para mí es nuevo todavía esto, porque siempre he participado eh, desde otros, desde otros ámbitos, eh, en el que por ejemplo fui a, a la, las comisiones de crímenes impunes y demás, y bueno, fue, fue otra etapa de mi vida por ahí o otro, otro en ese momento otro otro el tema importante o el tema el momento y, y bueno y, y fue como también interesante para mí esta vez como que lo elegí aquí. Uh -huh. ¿sí? yo venía como preparada para otros para otros eh, pensaban pensaba en hacer otros talleres y al final decidí por este y no me no me siento para nada eh, disconforme de lo que elegí sobre la marcha. Claro. Sí. Bueno, eh, ¿qué qué tal las las otras cuestiones que rondan al encuentro? El el hecho de compartir otros otros momentos con las mujeres antes de los talleres, cómo, cómo lo estás pasando? Ah, re bien, re bien. Ayer participé de la de la marcha de Malajunta y bueno y, y yo que tengo 50 años no o te los voy a tener no los tengo todavía eh, bueno esto es un aprendizaje que hice con mis hijas por suerte que también me enseñan este veía las chicas eh, las chicas besándose eh, las chicas cantando las chicas eh, con las canciones por, por, por el, para que legalicen el aborto y demás y con toda esa fuerza, ¿no? Que bueno, que es admirable. En la gente joven siempre renuevan, ¿no? Uh -huh. y, y y bueno, la marcha me pareció fantástica. Marchamos por por, por muchísimas cuadras hasta llegar a una, a una plaza donde estaba la fiesta torta y y bueno estuvimos en un recital también, comimos, compartimos la, la, las pistas en la noche. Así que sí, estuvo re bien, re bien. Y me retiré a, a tiempo, digamos. Ya mi cansancio... <risa> estuvo bien, fue, fue la puta justa. Buen. Sí. Buenísimo, gracias.